empieza con una restricción con una salvedad ni un ser será capaz de copiar ni de reproducir nada ni con sus manos ni mucho menos mediante sistemas mecánicos o digitales de esta manera las semejanzas cuando se nos presenten las percibiremos con fascinación. Y el día que perdamos algo, experimentaremos por fin el auténtico sentimiento de la pérdida, sabedores de que no hay nada en el mundo que se parezca a lo que hemos perdido, que no hay ninguna posibilidad de reentrar. Con esto conseguiremos que el hombre y la mujer sean más cuidadosos y más delicados Y La vida nueva de los pobladores nuevos que habitan el mundo nuevo empezó como un delirio, como un sentimiento real acompañado de sudor y espasmos. Ante el fiasco de la democracia como sistema de convivencia ideal, había que crear algo y colocarlo en ese sitio. Así, el fracaso de la democracia no significaba el fracaso y el hundimiento del ser humano. Así, había una esperanza. Para la creación tuve en cuenta el tiempo que dura, el sentimiento y la emoción, en una vaca. Aquí está la vaca. El modelo lo tomé de mis vecinos, Teresa y Pepe. Ellos fueron a vender los terneros, como todas las primaveras, subidos al remolque de un tractor. Pero olvidaron a la vaca en el prado pero no hay ningún problema porque la vaca conoce de memoria el camino del prado al bebedero y del bebedero a la cuadra. Y cuando la vaca llegó al establo y vio que el establo estaba vacío, cuando reconoció que los terneros habían desaparecido, armó un jaleo descomunal. vaca hacer cosas que nunca había visto antes ni a esta ni a ninguna otra vaca. Rompió a cabezazos los cristales de todas las ventanas de mi casa. Envistió la puerta del garaje. Entró cien veces en el establo vacío. Buscó, buscó, buscó y buscó a los terneros hecha un demonio. Honestamente, nunca había visto una transformación así en nada ni nadie, ni en animales comiéndose unos a otros, ni en personas haciendo lo propio. Vamos con la puerta, Victor. Me tocaba hacer algo si quería impedir, evitar que la vaca se cargara todo lo que encontraba a su paso. Así que aproveché una de las tantas veces que la vaca entró a la cuadra a buscar a la cría para cerrarle la puerta, y así pude encerrar al bicho y yo me quedé tranquilo, me fui a mi casa y todo normal. Creo que no tardó ni un minuto en hacer añicos la puerta del establo. Sentí la explosión y vi a la vaca volar literalmente, atravesando la puerta del establo. Y mirar, mirar cómo quedó la puerta, ¿eh? igual que en los dibujos animados cuando el correcaminos perfora un árbol y deja la silueta perfecta o cuando al coyote le cae un muro encima y queda la forma de su cuerpo recortada entre los ladrillos. Así quedó la puerta del establo, con el agujero perfecto de la vaca que salió volando. Y ahí la teníamos otra vez. ...echa un demonio dando vueltas por el pueblo... ...metiéndose en la iglesia y en el mesón... ...y aterrorizando a los niños. Por la tarde llegan Pepe y Teresa... ...los vecinos dueños de la vaca... ...y les cuento lo ocurrido... ...el asunto este de la vaca desquiciada... ...porque me siento responsable... ...de que la vaca se haya cargado la puerta entera de su establo... ...entonces les invito a un vino y de camino al mesón, tengo una pregunta en la cabeza, una sola pregunta en la cabeza, una única pregunta en la cabeza. Quiero saber no tanto qué es aquel reflejo que parece dotar al animal de algo parecido a lo que llamamos sentimientos o a lo que llamamos memoria. Lo que quiero saber, lo que realmente quiero saber es la duración, la duración. La duración, la duración, Juan, la duración de aquello. A la pregunta, ¿cuánto tiempo una vaca puede aguantar así, en ese estado, como loca, buscando a la cría? ¿Cuánto tarda en olvidar? ¿Cuánto tarda esa sensación de ausencia en desaparecer por completo de su cuerpo trastornado? Teresa se ríe y dice mecánicamente. Días. Dos días se le pasan todo por completo. No, sí. Cinco días. Sí. sí. Y, a, y a la vaca en dos días. O sea que después como si no hubiera tenido becerro se olvida.